La Hora Pulenta. 15 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Kevin eh, con, en el Crowning Club, banda rescatada eh, en su momento por este programa y que pueden encontrarla en La Hora Pulenta al Rescate, el disco doble, gratuito y digital, que lo pueden descargar con también sus textos alusivos y portada de Gustavo Sala. Desde, desde nuestro blog CosaspulentaBlogsweb.com. Así es Estamos en comunicación Con Martín Piroyansky, El director De la película Que estamos viendo todos ¿eh? Así Estamos viendo todos No para de recomendarse El éxito de la temporada Sí eh, Claramente Volley Que además tiene Banda de sonido De Los Reyes Falsete Banda que es una de las pilares De este programa Y del festival Así que bueno Por esta y otras cosas Que es que vamos a A charlar un rato con, con Martín ¿Cómo estás Martín? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo les va? bien acá, Juan Manuel y Nicolantos, te saludamos. ¿Te escucha bien? Sí, Perfecto. te escuchamos muy bien. Eh, el primer, eh, lo primero que queríamos comentarte es que uno generalmente hace notas eh, cuando salen las películas justamente para promocionarlas, eh, para alentarlas, ¿no? Eh, que es lo que se suele hacer. En este caso, que la película ya se estrenó hace más de un mes, lo que la noticia es que eh, no solamente no baja de cartel, sino que además parece que cada vez va más gente a verla. ¿Es lo que está pasando? Sí, la verdad que es muy loco. Uh -huh. eh, en realidad no es que va más gente, sino que se está sosteniendo como sí. el público. Sí. Eh, bajaron las salas, sí. pero el número no varía, es loquísimo. Uh -huh. eh, como que toda la gente que va va a, la misma, a las mismas salas, ¿sentien? Sí, sí, sí, sí. Como que las mismas salas son las que llevan a la gente. Sí. Y la, hay otras salas que ya no están más, pero claro. que, no, que no, tampoco la gente iba a verla a esa sala. Así que estamos muy contentos, la verdad. Y No es algo fácil de sostener. Yo ayer me fijaba que la última peli, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson, Inner and Weiss, tuvo nominada a los Oscars y todo, en su segunda semana tenía una sola función a las 2 de la tarde en una sala en la ciudad. <risa> El, ustedes ya Pero llevan no. más de un mes, digamos. es, eh, Para poner digo, en, en, sí, en, contexto. en contexto del asunto. ¿Vos esto lo...? ¿Te lo esperabas? Eh, digamos, esta peli salió ya a jugar un poco más fuerte que, que tu película anterior, ¿pero te esperabas tanto? No, la verdad la verdad no. Eh, no tenía ningún tipo de expectativa, hmm. ni buena ni mala. Este, sí. Trataba de no de no pensar porque básicamente no, no, no, ten, no tengo ninguna película como para comparar que claro. eso me pasaba, como que hacía el ejercicio de pensar películas eh, parecidas, como para tener un estimativo de cuánta gente podría ir, y no, no se me ocurría. Sí. Entonces este, estuve así como muy expectante a ver de qué, qué pasaba. Sí. Yo voy a contar mi experiencia, la, la fui a ver al GOMONT eh, esta semana, y estaba el, el GOMONT 1, que, es, que los que fueron lo conocen, el, el, ahí en el cine del del micro de, del Congreso, la sala 1 es la más grande, la que está abajo, estaba totalmente llena, y eh, eh, sal, salgo y la siguiente función ya viene a cola hasta, hasta la esquina y claramente eso me habla, aparte la, la, la película tuvo mucho boca en boca mucho comentario, yo lo que siento que esta película eh, más allá de los méritos artísticos que muchas críticas lo destacan y que, y que uno cuando va y ve que la gente se ríe desde el minuto cero de todo lo que está pasando creo que logra algo que a veces uno si lo busca no busca lo, no, lo, no, no sale siempre, pero en tu caso creo que lo lograste, que es capturar una manera de eh, eh, expresarse y relacionarse y, y de, y de inclusive sentir De, la, de, digamos, de los ventañeros de, de esta época Y que creo que está muy bien representado En tu película o sea, por, no, no de todos los ventañeros Pero sí una, una, una, una parte de esos ventañeros ¿no? Los que vienen al Festival claro, por, por ejemplo, muchos que vienen al o Lenta eh, O otros que también o no, o no vienen Pero digo, claramente me parece que hay un fresco de época Que, que está muy bien logrado eh, Yo sé que no es que vos te propusiste eso Pero creo que lo lograste Y bueno, no sé si compartís esa mirada Bueno, gracias, gracias Sí, qué sé yo, es algo que que yo no, no soy consciente a la hora claro. de, de, de filmar, a la hora de escribir la película, sí. yo solamente escribí lo que lo que quería ver en el cine, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como yo, hay unos tantos otros este, sí. que quieren ver esa misma película y son los que están yendo al cine a verla. Claro, claro. Este, pero no fue como algo que, obviamente, sí. sale, sale en el cine y la gente me dice, che, es regeneracional, toda la claro. pelota, y yo sí, sí me doy sí, cuenta sí. que sí, sí pero sí. como casi una, como un error, no sé, como sí, una, sí. una consecuencia sí, sí. Este, no, no buscada. Claro, claro, está, está una linda consecuencia no buscada. Vamos a contar brevemente el, el, el argumento, Es eh, seis amigos eh, terminan reunidos un fin de semana de fin de año, Eh, en el tigre, ¿eh? y ahí les pasan cosas de lo que pasa cuando se juntan varios amigos y chupan, fuman, eh, les, eh, tienen relaciones, bueno, de todo, pero además detrás de eso hay sentimientos en juego, y creo que esa es la parte, además de que está lleno de chistes que están muy buenos, eh, la parte de los sentimientos, cuando afloran los sentimientos y cuando te das cuenta que a pesar de todo hay gente que se enamora y hay gente que la pasa mal o gente que, que, que por ahí llora, Creo que ahí, en la mezcla de, de, de, de chistes y, y, y de fresco generacional, más los sentimientos, creo que ahí es cuando la película se te mete en, en, en el, al espectador y, y ya queda guardada como un momento lindo, ¿no? Eh, eh, eso es algo muy bueno. Y quería preguntarte, el tema de las actuaciones, siendo que vos dirigiste la película y también la también actuaste, ¿cómo, cómo, maneja, eh, ¿cómo es el, el la ¿cómo, cómo lograron esa naturalidad como para que realmente todo lo que lo que vos ves en pantalla suena como si ustedes se conocieran hace millones de años que debe ser cierto y, y cómo lo lograste esa esa cosa muy cercana y que tienen llevarlo a la pantalla ¿no? que no siempre se puede eh, bueno en realidad eh, con Violeta y con Inés hmm. nos conocíamos de antes, con el resto no claro. eh hubo algunos pocos ensayos No, no demasiado. Uh -huh. eh, y qué sé yo, básicamente creo que a mí lo que me importaba era que, que se pisaran los, los actores, ¿no? Que uh -huh, hablaran a la vez, que uh -huh. eh, no se termina de, de, de escuchar la frase entera porque ya otro está hablando. Claro. Eso eso es algo que pasa cuando todos conversamos y, sí. y, y tiene su... su Hay que, no sé, no es tan fácil de, de filmar. No, para nada. Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, básicamente, me, me preocupaba eso, como cómo generar una conversación realista eh, de amigos en el cine, ¿viste? Cómo, sí. cómo se filma técnicamente... Sí. Y bueno, nada, eso fue como algo que fue un desafío muy lindo de, de tener para hacer la peli. Claro, pero ¿en qué te basaste para lograrlo? Porque es tu segunda película, no es que sos un tipo que, digamos, siempre fuiste actor, pero como director eh, eh, estás como arrancando, y sin embargo vos la ve, yo la veo y digo, bueno, pero acá eh, eso que vos decís lo lograste muy bien, y, es, y, y, y digamos, no es fácil lograrlo, parece fácil, pero no lo es. ¿De qué te agarraste como para poder lograrlo? y no sé empecé a pensar técnicamente cómo, cómo se debería hacer, claro eh, no, no, no, no, no, me basé en nada así, conocido o sea, o sea obviamente hay películas donde veo que los personajes se pisan y, y hablan eh, pero no sé ponerle Burman lo hace muy bien eso sí, sí. eh Y, y bueno, nada, me preocupé porque suceda, básicamente, sí, sí. En pensar cómo, cómo se filma esto. Claro. Martín, ¿cómo fue el, eh, la elección de la banda de sonido? ¿Sí? No, no es la primera vez que, que se eligen bandas nuevas para, para una película. Recuerdo bueno, el caso de La Vampiro, en la que vos actuás, sí. que tiene música de, de Prieto y de Mariano. También Él mató, aparece en alguna banda de sonido también. Sí. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo fue que a vos, vos dijiste bueno, esto tiene que estar musicalizado por los Reyes del Falsete por, eh, y no por alguna otra cosa que... que Nada, claro más con, supuestamente más conocida y me pasa que soy fan de los reyes claro. eh, entonces cuando estaba editando llevaba canciones para probar eh con en distintas secuencias y, y las la reyes quedaban perfectos sí, impresionante sí, o sea, lo primero que probamos y ya funcionaba incluso hice más canciones de sí. los reyes sí. eh, pero bueno esas dos fueron como las que quedaban perfectos en ese momento. Eh, a mí me copa mucho la música, eh, la música local, trato de estar atento a ver qué, qué cosas nuevas hay. Sí. Eh, y, y obviamente a la hora de, de filmar me encanta, el momento de musicalizar es un momento que disfruto mucho. Eh, durante el año estoy todo el tiempo escuchando música y, mm. y a veces pienso imágenes a partir de la música. Sí. Eh, Pero acá en el caso de y bueno, primero lo filmé y después cuando me senté a editar ahí empecé a probar eh, esos temas de, de los chicos. Sí, que encajan, es impresionante, pero eh, es, encajan, pero como si fueran, como si las imágenes hubieran sido preparadas para que estuviera esa música. ¿no? A mí me sorprendió, sabiendo que iba a suceder el momento, que hay dos momentos donde, donde aparecen las canciones, me sorprendió eh, eh, cómo encajaban también. Y ahí creo que es porque, claro, la banda también comparte. El mismo espíritu que, que tiene la película Y creo que es, también es por eso Que encajan tan bien Puede ser, puede ser Ellos la vieron, la peli También como que se sorprendían Se sorprendieron el día del estreno Con, sí. con cómo pegaba tan bien Con sí. la imagen, ¿viste? Sí, sí, impresionante Sí, es notable Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, fue algo que, que sucedió así naturalmente Sí. Eh, ¿qué, a ver, estamos en un momento muy lindo para vos Que es el de el <coughs> ver que la película funcionó Y que está. no baja de cartel, ¿no? Y que te llegan comentarios, notas rezagadas como esta ¿Qué, qué recorrido le espera más allá de este estreno en, en Argentina? ¿Qué, qué, ¿Qué camino le, va, le vas a, a dar o esperas darle a, a la película, no? Mira, por ahora es esto, la verdad. No. Eh, a mí lo que más me importaba era estrenarla acá y ver sí. qué pasaba. Eh, estuvo en el Festival de Mar del Plata sí. eh, en, en, el año pasado, estuvo buenísimo, mm. pero la verdad a mí lo que lo que más me interesa con Bola y es este momento que, es que la vea la, la gente, de sí. verdad, ¿no? el público real. Sí. Y, y, y lo estoy disfrutando y nada, la gente lo está viendo y cada tanto me mando algún... Algún cine, a espiar, a ver qué pasa. Claro, sí. Y ¿no? eh, la verdad es que, que está buenísimo, está buenísimo. Pero todo lo que venga después, bueno, genial. Sí. Para, para mí ese es el momento y eso es eso lo que lo estaba esperando. Sí. Eh, abre, te, ¿Te termina de, de abrir el camino como, como una persona que, le, que va a querer seguir haciendo, dirigiendo películas más allá de su rol como actor? Sí, sí, seguro. ¿Esto seguro. te confirma, digamos? A, a vos mismo, digamos. Sí, sí. Yo quiero, quiero, quiero dirigir pelis. Es sí. lo, que más, lo que más quiero hacer. Sí. Está muy bien. Es, es un buen... Ya esta película digamos, marca que, que hay un lindo camino para recorrer ahí. Bueno, Martín. Eh, eh, muy lindo todo esto que está pasando. La disfruté mucho la película. Y obviamente bueno. te queremos invitar a un festipulenta si es que todavía no has venido. Porque son las bandas que... que muy, entre ellas están los reyes, ¿no? Pero todas las demás que supongo que muchas conoces. Y que... Y que bueno, nos gustaría tenerte ahí. Obvio, dale, avisen. Te avisamos y, y te invitamos. Eh, para despedirte vamos a escuchar obviamente a los Reyes Falsete, ¿no? Eh, ¿No? Y con eh, El Rayo. Y te mandamos un gran abrazo. Dale, otro para ustedes.